que seguimos con mucha atención lo que, que está sucediendo a, a, a, al interior de la de la industria Sobróly, que es Marquemal, es una de las industrias relevantes del sector lácteo de nuestra región y esperamos que este eh, conflicto sea solucionado a la medida posible de manera de tener eh, una, un proceso industrial en, en forma regular. Eh, por supuesto que es un problema interno de Soprole con sus eh, empleados y sus eh, colaboradores y esperamos que efectivamente se encuentre una solución a al la, la más breve plazo posible.